Y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro baja las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro a frijar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del zaguan Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán La calle, y mientras tanto en la otra acera a pa esa mujer. Refunfuñando pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina el viejo abrigo saca un revólver y esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa que no estorbe. Un 38 es mi Wilson del especial. Carga encima pa' que la libre de todo mal. Y perro navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba numbrando toda la avenida Y mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y pelo navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer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 Volver el puñal los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado de El coro que aquí les traje mira el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas sorpresas te da la vida Sorpresas te dan la vida, al miradito jugabas suerte, pero hoy se acabó tu suerte, la vida te la sorpresa Asiste pa' martillo, del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay, Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresa, sorpresa.